Como bien informábamos, el 22 de diciembre tuvo lugar en la sede del consorcio EDER la jornada de difusión del proyecto Life r e g i o s un proyecto denominado Fijación del CO2 Atmosférico y Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Iñaki Mendioro, director del proyecto Regadios, hacía hincapié en que los resultados de la fase final del proyecto revelan. Que para el agricultor es posible ser competitivo desde el punto de vista del cambio climático sin perder competitividad en el ámbito económico. De estos y de otros temas queremos abordar con él. Como decíamos, Toni ñ a k i Mendioroz, gracias por estar con nosotros y cómo se puede ser competitivo tanto con el clima para conseguir ese cambio climático que algunos、eh, tienen una opinión y otros otra. pero a lo que le importa e l agricultor también, al mismo tiempo, es el ser competitivo económicamente, que pueda salir su producto al mercado. Sí, eso es. Buenos días. Muchas gracias a, por la invitación. Y bueno, y, y efectivamente, ese es el, el planteamiento que, que hemos、eh, podido encauzar y trabajar a través de este proyecto, porque lógicamente lo que queremos es、eh, seguir una serie de, de políticas,、eh, tanto europeas como nacionales, que están poniendo sobre la agricultura el foco de uno de los principales motores económicos en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que es una buena oportunidad para el sector en su conjunto, porque、eh, nos puede servir para、eh, trabajar en positivo, y trabajar en positivo significa、eh, comunicarle y decirle a la sociedad en su conjunto que el sector agrario. Eh, tiene un doble papel en este en este tema de la lucha contra el cambio climático puede efectivamente、eh, captar carbono、eh, atmosférico y por lo tanto ser un sumidoro un sumidero de, de esas emisiones que se producen en otros sectores verdad y a su vez puede mejorar y puede ser más eficiente a la hora de ahorrar energía ahorrar recursos y por lo tanto、eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con lo cual、eh, podemos trabajar en esas dos vertientes y esto es en lo que ha querido、eh, digamos diseñar y trabajar este proyecto Hablamos de que para conseguir este, estos cambios que estás exponiendo, que a simple vista nos parecen extraordinarios, que por un lado consuman ese CO2 que está contaminando y por otro lado que a ellos también les sirva para sacar mejores productos. Sí, porque mira, por un lado, efectivamente, las plantas. En su, en su labor biológica de fotosíntesis están utilizando un carbono que luego son capaces de convertir en, en materia viva, ¿no? por decirlo de alguna manera, en biomasa. Con lo cual,、eh, una buena producción eh, agrícola, eh, sin duda,、eh, reduce estos niveles de, de carbono atmosférico. Pero además, si le sumamos a esta producción、eh, típica、pues、una serie de medidas agronómicas, pues tendentes a hacer、eh, labores más reducidas sobre el terreno, hacer medidas que conserven el, el suelo, su estructura, su materia orgánica, pues lo vamos a fomentar además que ese suelo se pueda convertir con mayor,、eh, digamos, con mayor intensidad en ese sumidero de carbono que estamos buscando. v e r d d a Y luego, desde luego, hay otro tipo de, de técnicas relacionadas con el riego, relacionadas con, con el uso de la maquinaria agrícola, bueno, que van a permitir que el agricultor、eh, optimice los insumos que, que, que está trabajando en el campo y que de esa manera ahorre dinero porque va a. Va a hacerlo de una manera más eficiente y más racional, y desde ese mismo punto de vista, pues emita menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los estudios y ensayos se han realizado en diferentes parcelas agrarias situadas en Valtierra, Funes, Cascante, Fontellas, Olite o Miranda de Arga. Y por entendernos todos, ¿qué datos concretos podemos exponer? Pues mira, la verdad es que este proyecto, como dices, ha, ha trabajado mucho en el, en el terreno, en el campo, ha bajado. al suelo, a la, a, la, a la comprobación in situ, lo que son、eh, bueno, datos bibliográficos y datos que aparecen en los diferentes estudios que tenemos a lo largo de todo, de todo el país, de toda Europa, y hemos、eh, ensayado concretamente, bueno, pues... cómo se comportan, por ejemplo, en los cultivos leñosos、eh, las cubiertas vegetales,、eh, cubiertas vegetales que,、mm, bueno, pues con un,、eh, un trabajo añadido mínimo, porque se pueden llevar perfectamente,、eh, bueno, pues consiguen multiplicar por o c h o por diez veces la cantidad de carbono atmosférico que,、eh, que se puede captar de la atmósfera. Con lo cual, es una buena noticia, porque desde ese punto de vista es una buena técnica que,、mm, bueno, pues puede mejorar estos ratios, como estamos comentando. Luego hay otros,、eh, otros tipos de ensayos que hemos realizado, por ejemplo, con la fertilización orgánica, En la cual estamos comprobando que una fertilización orgánica utilizando、eh, p u r i n e s de explotaciones、eh, ganaderas, estiércoles, bueno, pues conseguimos en primer lugar reducir la carga de, de emisiones y en segundo lugar y muy importante mejorar una estructura del suelo que a la larga va a poder permitir mejorar esa fijación de carbono atmosférico. ¿Qué inversión necesita hacer un agricultor para poner en, en funcionamiento estas actividades? Bueno, es, se trata de incorporarlas poco a poco en su manejo diario. ¿eh? Quiero decir que incorporar, por ejemplo, un, en cultivos como la viña, en olivo, una cubierta、eh, vegetal, una cubierta、eh, herbácea, bueno, pues es una, una, una técnica bastante sencilla que, bueno, no puede incrementar más de un 5 o un 10% los costes de, de, de explotación. ¿no? Quiero decir que en, en ese sentido es un coste... Eh, mínimo reducido y por contra e l beneficio que conseguimos de captación de carbono es mucho mayor, es muy importante. ¿no? Además... Cuando hablas de cubierta, estamos hablando de, de la tierra. n o A la hora de trabajar esa tierra, hay que utilizar m, diferentes tipos de ingredientes、eh, por determinada o l g u n a forma para que se convierta en esa plataforma vegetal. Sí, de lo que me estoy refiriendo en concreto es que bueno,、pues、entre las calles de las diferentes.、Eh, viñas o olivos, pues que existe una cubierta vegetal, una especie de, de alfombra verde para que nos entendamos todos. n o Esa alfombra verde lo que hace es mejorar la estructura del suelo y aumentar notablemente, como, como decía, la, la captación de carbono atmosférico. Eso a nivel de los,、eh, de los viticultores o de los que tienen、eh, olivos, pues es un incremento exponencial en cuanto a la captación de, de carbono. ¿no? Pero yo creo que más allá de todo esto, hay dos,、eh, otros dos ensayos que hemos realizado, uno relacionado con el manejo de cultivos herbáceos,、eh, trigo, maíz, etcétera, en los cuales b、bueno, u、pues、estamos n o p u e e s indicando que una fertilización orgánica, como te digo, aparte de que posiblemente sea más económica que una fertilización inorgánica habitual, pues repercute、eh, de una manera muy importante en el medio ambiente. Y luego, por otro lado, un laboreo reducido, un laboreo、eh, digamos, más suave en cuanto a, a los trabajos que hace el agricultor en campo, pues también、eh, reduce el gasto de combustible, el gasto de emisiones y, por tanto, también. ¿A qué se debe el, el, el, que, que baje el gasto ese? ¿Por q u e tiene que ir menos a limpiarlo? ¿Por q u e sale más, menos mala hierba? ¿o ¿Cuál es el motivo? Porque, porque son、eh, tratamientos conservacionistas del suelo, ¿eh? lo que permiten es un poco respetar su estructura. Y de esta manera lo que se hace es un laboreo superficial al, al terreno, con técnicas, por ejemplo, como la hacienda directa, ¿eh? que lo que facilita es que el agricultor entre a la parcela Bueno, pues、con menos necesidad de trabajar el terreno, con menos potencia en el tractor y, por lo tanto, con menos、eh, gasto de combustible ¿no? y, lógicamente, de emisiones. ¿no? Con lo cual, son técnicas que lo que en su conjunto favorecen es el pequeño ecosistema que tenemos en la finca y permite, además, que los cultivos nazcan y se produzcan perfectamente y, además, con menos coste. ¿no? A la hora de las preguntas, porque fueron agricultores a acercar ese este pasado mes de diciembre, ¿qué te planteaban los agricultores? Mira, hay, un, hay un dato importante que lo pusimos、eh, de relieve, que es、eh, hacemos comparativas, o el proyecto ha hecho comparativas entre el secano y el regadío. ¿eh? El, el regadío, por ejemplo, efectivamente tiene mayor intensidad de, de consumos, o mayor intensidad,、eh, porque suele tener dos, tres cosechas cada dos años, ¿verdad? Y el, el secano pues, apenas puede tener una.、Eh, por lo tanto, ya en ese, en ese tipo de manejos, ya por, de, por defecto tenemos más emisiones y más consumos. Pero ese tipo de emisiones. Llevándolas al kilo de producto final conseguido, es decir, porque el regadío, evidentemente, tiene mucha más rentabilidad que un cultivo de secano o a l g una producción de secano, pues、eh, los índices son muy similares tanto en regadío como en secano, e incluso en algunos de ellos pueden ser inferiores, ¿eh? como puede ser el caso de la alfalfa, que es un cultivo plurianual. Quiere decir con esto que al final la alternativa del regadío en sí misma. Eh, hay, que quitar, bueno, hay que dejar de, de estigmatizar esta, esta, esta agricultura en el sentido de que ya no, es tan, ya no tiene tanta carga contaminante como podríamos pensar y que puede tener una labor muy buena a nivel de,、eh, de conseguir unos equilibrios y una sostenibilidad con el medioambiente y mantener e incluso aumentar lógicamente la producción que puede tener una agricultura de secano. Son las palabras de hoy que, que queríamos abordar de este tema, un tema que nos ha llamado la atención, se llama Iñaki Mendioroz.、Eh, la empresa,、eh, esto está llevado a cabo por,、eh, por alguna institución pública, sois una empresa privada, ¿cómo os financiáis? Mira, este es un proyecto que se ha conformado eh, por eh, tres entidades socias、eh, de aquí de Navarra. Una es el Instituto de Tecnología e Industrias Agroalimentarias de Navarra, el Intia, la Universidad Pública de Navarra, a través del Grupo de Gestión Sostenible de Suelos. Y la Fundación Fundagro, vinculada a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Por lo tanto, trabajo conjunto en el que el objetivo común está bastante claro. ¿Cuál es vuestro siguiente peldaño en la escalera? ¿Qué os planteáis? Pues conseguir que todos estos、eh, avances o planteamientos de trabajo que tenemos sobre, sobre la agricultura y la lucha contra el cambio climático se traduzcan en políticas de desarrollo rural. Quiero decir que con, a través de este tipo de proyectos. Se puede mostrar a la administración cuál puede ser un camino pues muy interesante para que las ayudas a g r a m e n t a l e s las medidas agroambientales que, que tiene el agro navarro pueden estar vinculadas directamente al papel que juegan en la lucha contra el cambio o c c l i i m á t y el parlamento de navarra os va a recibir Desde luego, tenemos además una, un hilo directo con este asunto y ya hemos trasladado a través de este proyecto estas primeras conclusiones al departamento y desde luego tenemos que seguir trabajando para que se puedan incorporar. ¿Y qué os han、También、dicho? Yo creo que van b u e n a línea. Pues como te digo, el ánimo va en b u e n a línea.、Eh, lo que necesita el propio departamento es precisamente datos y estudios que avalen que, que bueno,、pues、estas medidas se puedan poner en práctica. Que no es nada fuera de lo común porque al otro lado de la frontera tenemos a Francia, un país vecino. que ya están、eh, aplicando en sus medidas agroambientales eh, eh, ayudas de este tipo, es decir, que valoran o que ponen en valor el, bueno,、pues、lo que puede hacer la agricultura en la lucha contra el cambio climático mediante técnicas agronómicas, de manejos, de cultivos, etcétera, que puedan ser adoptadas por los agricultores. Agradecemos la presencia de Iñaki Mendioro, director del proyecto Life Regadiox. Más información donde puede obtener cualquier agricultor que se quiera poner en contacto con vosotros. Bueno, pues puede llamar perfectamente a cualquiera de las tres entidades que, que hemos mencionado, que formamos parte del proyecto, y puede dirigirse a nuestra página web, l i v e m e d i o r e g a d i d o s e s y a partir de ahí dejar una consulta o ver la, la información que tenemos colgada. El consorcio Eder también del, hará del enlace vuestro, entendemos. Por supuesto, además con el consorcio de ver, seguiremos trabajando de aquí en adelante porque es un tema que desde luego en la ribera es, es fundamental, de vincular la agricultura de regadío con, con el sector económico que supone y lógicamente con la lucha contra el cambio climático. Agradecido y feliz año ñ a k u i Igualmente, muchas gracias a vosotros.